Ecos del pasado Y atención porque hoy vamos a conocer los detalles Todos los detalles que se conocen sobre uno de los hechos más enigmáticos Y misteriosos que jamás hayan ocurrido Es la muerte hace más de medio siglo De nueve excursionistas en el Paso de Adlov. Es un tema que vamos a conocer ¿eh? aquí en el Cosa del Pasado con Laura Falcolada, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo, uno de los sucesos más enigmáticos de la historia de la humanidad, y no exagero, porque lo es. Bueno, de hecho, es un suceso que aún a día de hoy no tiene una respuesta coherente ni lógica, y se sigue investigando. Es un suceso que data del 2 de febrero de 1959, como decías tú, pues hace ya más de medio siglo casi, Y afectó a eso a nueve excursionistas aficionados al esquí que se les ocurrió acampar en los Montes Urales. Ha habido una investigación oficial. Vamos a intentar conocer qué es lo que se sabe sobre lo que ocurrió justo antes. Y lo que estaban haciendo los excursionistas en una excursión normal, pero en un momento determinado se complicó, ¿no? Efectivamente, eh, tras, eh, bueno, el caso es que de repente no se supo más de ellos y cuando se empezó a intentar encontrarlos, eh, la cuesta duró casi, bueno, varios meses de hecho, duró la búsqueda y lo que encontraron fue los cuerpos sin vida pero lo más extraño no fue encontrarlos sin vida, que podría haber pasado cualquier tipo de suceso, sino fue las circunstancias que acompañaban aquella muerte. Oficialmente se declaró que había muerto por una causa, por, un poder, por una poderosa fuerza desconocida, fue exactamente lo que ponía el atestado, y los documentos de la investigación se guardaron en secreto hasta la década de los 90. ¿Pero qué ocurrió realmente? Bueno, se le conoce, como hemos dicho, como el incidente del Paso love, que es como se denomina el puerto de montaña donde sucedió el incidente, Y es un verdadero expediente X eh, en el tema eh en, bueno, de, los, de los temas estos que pues que se investigan muchas veces y de sucesos de muertes y de accidentes en, de alta montaña. El sumario de la investigación eh, apela a fuerzas desconocidas. Es más, incluso eh, muchos papeles de ellos se quedaron ocultos durante mucho tiempo, dando a suponer que había algo misterioso o algo casi conspiranoico detrás de esta de estas muertes, ¿no? El caso es que todo empezó, como decíamos, el 25 cinco de enero de 1959 se formó un grupo de nueve excursionistas junto a un guía que, cuya idea era practicar esquí en un enclave situado en los montes Urales. El caso es que bueno, eran gente muy joven, ninguno de ellos llevaba a los 25 años salvo el guía que tenía algunos más, tenía 37. Ocho hombres y dos mujeres, todos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales. ...y cuyo líder se llamaba Igor... ...su objetivo era llegar a una montaña al norte del lugar... Eh, ...donde tendría lugar pues el famoso incidente... ¿no? Eh, ...la ruta, todo parecía lo idóneo... ...las fechas elegidas también... Eh, ...era una ruta complicada, sí... ...una de categoría 3 como la llaman los los que suelen practicar... ...alpinismo y excursionismo de alta montaña... ...pero aún así no era la primera vez que ese grupo... ...hacía rutas similares, era gente experimentada... ...no tendría por qué haber ninguna complicación rara... El equipo llegó el 25 de enero en tren a la ciudad de Ifdel, un enclave situado en el centro eh, de la montaña, de, de, la, de la montaña, bueno, de la provincia de Sverdlovsk, como hemos dicho antes. Y desde ahí partieron a Bisay en un vehículo para comenzar el día siguiente la marcha hacia Otorten, que fue el 27 de enero, el día que empezaron realmente a caminar. Y bueno, y ahora viene pues lo que, lo que empezó a pasar, ¿no? Hasta ahí todo normal. Hasta eh, ahí todo parece lógico, correcto. La expedición, de, por cierto, el líder de, del grupo se llamaba Diasloff, de ahí el nombre que ha quedado para posteridad. Pero algo extraño ocurre, por lo que se ha investigado, a partir de ese día, de ese momento, comenzaron a hacer una serie de cosas extrañas. Bueno, lo que ocurrió fue, eh, la primera cosa tampoco fue extraña, simplemente ocurrió que uno de los miembros no se encontró demasiado bien. Eh, el miembro llamado Yuri Yurin, que es el único de ellos del cual eh, pues se conoce la historia porque es el único que gracias a encontrarse mal sobrevivió. ¿Por qué? Porque este hombre al encontrarse mal eh, decidió retroceder. Eh, el hombre pues dejó a las nueve personas que continuaran y él se fue para atrás, o sea, quedaron ocho y el guía. El caso es que en este punto de la historia, según dice la versión oficial, los los excursionistas habrían dejado algunos papeles en forma de diarios, cámaras y tal en el campamento previo al lugar del incidente, esto hizo posible también que luego la búsqueda de los excursionistas no fuera eterna, porque lógicamente te imagínate buscar a los excursionistas en los Urales además un monte especialmente nevado y en un momento del año pues que no es precisamente un momento sin complicaciones eh, pues buscarlos por todo el monte hubiera sido una locura, eh, gracias a los documentos que dejaron en las tal previa, el campamento previo, ayudó a la búsqueda. El caso es que nos plantamos con esa caminata que sigue en el 31 de enero. Siempre, según las fuentes oficiales, el grupo llegó al borde de la zona de montaña más elevada y seguramente con bastante mal tiempo, por lo que decidieron acampar allí, supuestamente también esperando a que el clima cambiase para el día siguiente poder continuar con la escalada. El día siguiente era 1 de febrero, para ser exactos. Eh, el equipo parte eh, con dirección al lado opuesto de la montaña. El tiempo, según cuentan, empeora, nieva y cada vez es más difícil eh, ver la zona y poderse guiar correctamente. Los excursionistas se pierden y se desvían hacia el oeste, llegando a la cara superior de la montaña Colat. Si le traducimos, eh, el nombre exacto es Montaña de la Muerte, o sea que vamos, el augurio estaba ya ahí eh, latente. El caso es que, bueno, cuando se ven perdidos y ven que el tiempo no acompaña, deciden que lo mejor es acampar, que es lo más inteligente, mm. y no continuar ruta hasta el día siguiente. Pero... Evidentemente nunca salieron de allí Y aquí empieza el gran enemigo. Ese es el momento que se puede decir eh, Es una denominación que no dice nada Pero esa fuerza desconocida Es la que parece que actuó en ese momento Y llevó a la muerte a los excursionistas Pues mira, Díaz Love, que era el, el líder del grupo, eh, acordó enviar un telegrama al club deportivo al que, al que pertenecían una vez regresaran, pues un poco explicando la situación y cómo estaban y tal. Según los cálculos de, de este chico, esto sería máximo el 12 de febrero, transcurridos varios días después de esta fecha, el 20 de febrero, es cuando los familiares dan la voz de alarma. Se inicia entonces la búsqueda de los excursionistas con varios grupos de, de rescates de forma simultánea. Más Más tarde se sumaron hasta las fuerzas del ejército y la policía con aviones y helicópteros o sea que la situación la verdad es que se complicó y duró bastante tiempo el caso es que el 26 de febrero la búsqueda de sus primeros frutos encuentran el campamento abandonado el primero eh, y en el escenario eh, ven una tienda en bastante mal estado eh, bueno, eh, ven que está medio derribada cubierta por nieve y que también está vacía y que todas las pertenencias los zapatos del grupo no estaban allí Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde el interior, cosa realmente extraña, porque claro, si tú piensas que al grupo le ha pasado algo, es más fácil pensar que han sido atacados desde el exterior por un animal, por lo que fuera. Pues no, parece que huyen del propio interior de la tienda, ¿no? Eh, el caso es que se encontraron eh, ocho o nueve pares de huellas que llevan hasta un bosque cercano, momento en que ya les pierden absolutamente la pista. Allí encuentran junto a un árbol lo que parece ser los restos de una hoguera y dos de los primeros cadáveres, ambos tan solo en ropa interior y descalzos. O sea Imagínate para en pleno mes de febrero en los urales y con el frío y la tempestad de nieve que hacía salir corriendo. ...prácticamente desnudos... ...o sea, ¿qué es lo que debieron encontrarse... ...para actuar de esa manera? El caso es que en el árbol que está ahí colindante... ...encuentran restos de sangre y determinan que ambos excursionistas habían intentado trepar al árbol la búsqueda continúa y encuentra más adelante otros tres cadáveres en la misma zona, en un espacio aproximado de unos 600 metros de ese mismo árbol uno de ellos es el líder, precisamente el que da nombre al incidente ¿no? el líder tiene una rama en la mano y está en una postura que parece que se esté defendiendo o protegiendo de, de algo otro de los cadáveres tiene una fisura en el cráneo quizás por un golpe, pero en cualquier caso la, la muerte no fue por el golpe fue por hipotermia, el tercer haber era de una de las chicas, y en este caso la investigación detalla que el cuerpo eh, tiene un tono corporal extraño, sin dar más explicaciones, pero ya suena bastante raro también. La hipótesis que sugiere, pues que los tres trataban de volver a la tienda de campaña tras huir de algo inesperado. Pasaron dos meses, hasta que dieron con los otros cuatro cuerpos, imagínate, o sea, que de una cosa a la otra pasaron, pues eso, nada menos que unos cuantos meses. Eh, el caso es que esos dos cadáveres habían quedado sepultados bajo la nieve en el interior del bosque. Estos cuatro estaban vestidos, aunque la, ropa, eh, que, eh, la, aunque la ropa que llevaban la suya pertenecía a otros, o sea, bueno, también una cosa extrañísima. También encuentran una cámara en el cuello de uno de los excursionistas, aunque la investigación oficial concluye que la película que había dentro de la cámara está dañada y eh, que solamente eh, podían haber rescatado alguna foto. Eh, y por lo de... tanto, eh, Laura, lo que tenemos es una excursión... Eh... Comienza bien, algo extraño ocurre, uno de ellos eh, se vuelve, siguen pasando una serie de cosas, eh, pero las cosas siguen yendo normal, pero en un momento determinado fallecen, eh, eso se investiga, hay una desaparición, hay como eh, ocurre algo, la investigación oficial posterior, eh, la investigación que se realizó la búsqueda, por parte de los militares, determinó que la tienda de campaña y algo había sido abandonada de forma repentina, se hizo una investigación oficial que duró muchísimo tiempo, esa investigación oficial, y que llegó a una serie de conclusiones, algunas nos has estado exponiendo, y otras eh, que eh, nos vas a exponer, porque es que insistimos, no hay una conclusión definitiva sobre lo que ocurrió, salvo una fuerza descomunal, algo extrañísimo pasó a esa gente para que fallecieran. De hecho, a pesar de las heridas, todos ellos mueren por hipotermia. Y, y lo que más extraña es, pues eso, la, la sensación de que todos huían de algo, el hecho de romper la tienda de dentro para fuera, y que algunos incluso pues estuviesen prácticamente eh, desnudos ¿no? en la investigación judicial se concluye que los que, que la muerte era hipotermia como estábamos diciendo eh, pero que pero en cambio los cuatro cuerpos posteriores que se encuentran hacen dudar sobre también eh, otras de las primeras conclusiones a las que habían llegado. El caso es que uno de los doctores que investiga eh, a fondo todo el caso dice que hay tres de ellos que tienen lesiones que también podrían haber sido mortales. Uno tiene importantes danos en el cráneo, a una de las chicas le falta una costilla, la lengua y tiene fracturado el cuello, además de encontrarse altos índices de radioactividad en la ropa. Al tercero le encuentran fracturas en el pecho, le faltan dientes. En línea general, en en líneas generales todos presentan lesiones que pueden llegar a ser mortales, aunque algunos, como hemos dicho, murieron de hipotermia. Aunque hay un matiz, se trata de lesiones en su mayoría internas y en cualquier caso no parece haber existido una pelea o una lucha física sino huida de algo imprevisto se dice que la probabilidad de que, de que hubieran sido atacados por indígenas es bastante extraña también porque no es un tipo de muerte que parezca debida a eso eh, el caso pero esa es que, fue una de las hipótesis que se plantearon en su momento o sea, hubo muchas hipótesis de hecho te digo, sigue siendo un caso que todavía no tiene una solución clara, y se plantearon muchísimas o sea, se habló incluso de, de, del Yeti se habló de eso, de las tribus de estas indígenas se hablaron incluso de temas de, quizás de algo militar con radiaciones que los sorprendió que, que se metieron en un sitio donde no debían meterse, se habló absolutamente de 50.000 hipótesis pero ninguna ha podido ser, ni probada ni demostrada, ni tampoco eh, derrocada o sea, todas esas hipótesis siguen a día de hoy abiertas El caso es que eh, bueno, de hecho el único eh, superviviente es el que el único superviviente tampoco puede decir eh, nada de lo que ocurrió, no, lo claro. que sí sabemos que tiene es un sentimiento de culpa enorme. Claro, él piensa eh, lógicamente, imagínate, él siente que ha perdido a todos sus amigos y que podía haber muerto él también, lógicamente que no entiende lo que pasó, que además en cierta manera, cuando el caso porque durante muchos años este caso se quedó como cerrado, lo concluyeron dándolo por, bueno, por una causa desconocida la muerte, ¿no? y él durante muchos años ha luchado porque este caso se reabra y se averigüe la verdad sobre sus amigos quizás por lo que dices tú, por esa especie de sentimiento de culpabilidad, de sentirse que fue el único que sobrevivió por un incidente que además, pues una tontería, que fue encontrarse mal en un momento dado, pero que podría haber sido uno de ellos, ¿no? y Y, y bueno, el caso es que eh, a día de hoy, como decíamos, sigue todavía sin haber una respuesta clara, pero parece que el caso eh, afortunadamente va a reabrirse y van a volver a investigar de cero todo porque, eh, como te decía yo, el superviviente es una de las personas que más ha intentado que este caso se reabra y se estudie a fondo. Este es un detalle importantísimo porque ese caso se ha reabierto hace muy poquito, ha pasado mucho tiempo, no hay una hipótesis eh, que explique todo lo que ocurrió y de repente el caso se ha reabierto, se han conocido algunos eh, informes, faltan muchas informaciones eh, por darse a conocer, pero por lo menos eh, parece que se abre una puerta a poder explicar qué es lo que pasó en este incidente que insistimos es uno de los más extraños de la historia de la humanidad. Hay teorías más modernas, por ejemplo por algunos incluso algunos investigadores y e incluso por ejemplo, una que sostiene el International Science Times. Eh, ...que dicen, por ejemplo, que quizás ellos advirtieron algún tipo de peligro... ...como podría ser una avalancha, o eso pensaron... ...y que eso les hizo salir rápidamente de la caseta por donde pudieran, ¿no?... Eh, ...que otros tuvieran parte de la ropa de sus compañeros... ...podría deberse a que habrían muerto quizás más tarde... ...y aprovecharon las telas que encontraron para, para guarecerse del mal tiempo... ...bueno, es una posibilidad, pero aún y así no acaba de cuadrar muchas de las cosas ¿no? faltaría saber la razón de la pérdida de algunas extremidades, de los dientes de cosas muy extrañas que tampoco eh, parecen corresponderse algunas de ellas con un posible ataque posterior de animales porque sí que podría ocurrir que quizás eh, pues murieron de hipotermia pero que luego algún animal salvaje acabó atacándolos y devorando parte de su carne pero faltan piezas que no es normal que un animal se las coma como los dientes o una costilla suelta hay cosas un tanto extrañas que no acaban de casar también por ejemplo el tema de la radiación es uno de los temas que también más descolocan todo el informe y que no saben exactamente a qué atribuir eh, por ejemplo Yudin que es el que se salvó siempre pensó que las muertes estaban relacionadas con militares soviéticos responsables de alguna manera de lo ocurrido Bueno, eh, lo que es cierto es que el paso de montaña donde el grupo estableció su último campamento pasó a llamarse pues como se llamaba precisamente el líder ¿no? Eh, Dyatlov y que existe actualmente una fundación y un museo con el mismo nombre eh, que acoge la universidad estatal eh, y que forman pues, un grupo de familiares de las víctimas que no ha cesado, como decíamos, en el empeño de que el gobierno reabra el caso. Y, y bueno, y así estamos, eh, en el sentido de que parece que finalmente, después de tantos años de lucha, pues van a decidir abrir de, a reabrir el caso y se otra vez investigar de cero qué es lo que realmente ocurrió. Ojalá ahora se encuentre respuesta a lo que pasó ...a uno de los casos más extraños de la historia de la humanidad... ...Laura fue uno de los casos más misteriosos... ...y te vas a ir junto a Lorenzo Fernández y mucha gente y muchos oyentes... ...a uno de los países más misteriosos del mundo... Bueno, yo creo que es uno de los lugares, si no misteriosos, también hermosos donde los haya, porque del 24 al 31 de agosto recorreremos República Checa y Eslovaquia. Yo creo que son bueno es un enclave en Europa precioso a nivel paisajístico, con lugares históricos realmente únicos... ...pero aparte también con muchos misterios... Eh, ...el otro día por ejemplo estuvimos hablando... ¿no? ...de los fantasmas en general de República Checa... ...pero más allá de los fantasmas... ...tenemos lugares pues por ejemplo como Praga... ...que es una ciudad yo creo casi de cuento de hadas... ...yo la primera vez que estuve en Praga... ...siempre decía que me recordaba... ...a, a la caracterización de, de, de, del cuento... ...de la vega y la bestia... ...el pueblecito aquel tan bucólico y medieval... ¿no? ...pues tiene un poco ese aire de Praga... ...y dentro de Praga tenemos lugares tan mágicos... ...como el reloj astronómico del que hablamos el otro día... ...el ayuntamiento, la iglesia... De San Nicolás eh, bueno lugares preciosos también visitaremos por ejemplo eh, un, uno de los cementerios que tiene una historia increíble las catacumbas donde por ejemplo podremos seguramente experimentar con mis maquinillas que, que para los que me siguen ya saben que me encanta la experimentación paranormal visitaremos el barrio judío la sinagoga recorreremos lugares como la plaza de Wenceslao o, o por ejemplo iremos a bueno haremos una cena de crucero que eso también es precioso sobre el río Badla Eh, ...una cena pues eh, yo creo que única... no ...ahí ah, dentro del río... ...que siempre se agradece... ...y, y por ejemplo también recorreremos lugares... ...tan hermosos como el Castillo de Usca... O por ejemplo el castillo donde vivió Elizabeth Batori la, congresa, la condesa sangrienta, o el castillo de Nosferatum, lugares únicos donde los haya. Y un lugar que por ejemplo yo no he estado nunca y tengo unas ganas locas de ir porque me está muy bien toda su historia que es el Osario de Bro Oraski Este lugar es una, una especie de capilla que toda ella está forrada interiormente de huesos humanos tiene una historia apasionante para aquellos que no la conozcan, así que aquellos que se animen, eh, pues ya lo saben del 24 al 31 de de agosto, pueden acompañarnos y entran en rutasmisterio.es a Lorenzo Fernández Bueno y a Servidora pues a recorrer la República Checa así que ánimos rutasmisterio.es, ahí está toda la información sobre este viaje un viaje que nos va a llenar de envidia porque os vais a uno de los lugares más hermosos, más fascinantes y más bellos del mundo la República Checa y Eslovaquia insistimos, rutasmisterio.es ahí está toda la información, ¿no? efectivamente, para aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben y nos lo sigues eh, contando, dentro de siete días estamos de nuevo contigo, estamos de nuevo con Laura Falco, Lara presidenta de Prisma Publicaciones Laura, muchas gracias buenas noches a todos